Buen día. Buen día. Bueno, día. b u e n contanos un poquito cómo, cómo surge、eh, esta propuesta, cómo está、eh, pensada. Bueno, esta propuesta de taller que vamos a estar、eh, realizando durante parte de mayo y también durante parte de junio en el espacio de género Dida Calo surge de, de una inquietud, básicamente, que es、eh, pensar cómo las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones de, de nuestro territorio, De acá del Noroeste、eh, comunican, cómo generan estrategias para poder comunicarse, si es que existe una estrategia, ¿no? porque、eh, también es producto de pensar que las organizaciones hacen muchísimas tareas y, y dentro de, de esas tareas está la comunicación.、Eh, y es un, en parte, como te decía, una inquietud de, de saber cómo es que se piensa esa comunicación, cómo se、mm. piensan esas posibles estrategias, si es que existen. Eh, si es que lo piensan como un hacer propio de, de las mismas organizaciones, si es que le están poniendo ahí un poco de, de sus objetivos, de sus principios.、Eh, así que, bueno, surge esa inquietud y, y, y, como parte de esa inquietud, presenté un proyecto ante el Fondo Nacional de las Artes y, bueno, salió seleccionado el proyecto. Así que ahora, al ponerse manota a la obra,、eh, lo pensé, obviamente, como un Una, como un proceso de formación, ¿no? como un proceso、mm. de, de, de encuentro y de intercambio entre diferentes organizaciones. Y también,、eh, obviamente, desde una, desde una mirada que, que tenga en cuenta las luchas que se vienen dando también a nivel territorial,、mm. a nivel regional.、Eh, entonces, también está planteado este taller desde una perspectiva de géneros y, y también desde una perspectiva que tenga en cuenta. Eh, los, los condicionamientos propios de las personas que formamos parte de este territorio, ¿no? Y que tiene que ver también con mirar desde un lugar que sea decolonial, de, de una mirada también antirracista. Así、eh, que un poco de todo eso va a estar dando vueltas por el taller.、Mm, buenísimo. Esto va a ser en el espacio de géneros、eh, integral de la cooperativa de Frida Kahlo, ¿verdad? Exactamente, sí.、Eh, Bueno, gran parte de esto,、eh, de esta propuesta, también confluye en, en las redes que vamos generando en, en el hacer cotidiano desde las organizaciones. Y bueno, cuando surgió la propuesta del taller y de poder presentar el, el proyecto en el Fondo Nacional de las Artes,、eh, rápidamente se estableció ahí la conexión con, con el espacio de géneros, porque、eh, también es un espacio en donde. d o n d e surge esto, ¿no? d o n d e surge el encuentro entre diferentes actores y actoras del territorio. Y, y bueno, la verdad es que la, la respuesta fue casi automática: que sí, que, que teníamos ahí, contábamos con el espacio para, para poder、eh, dar el taller、uh -huh. que surjan esos encuentros. Entonces,、eh, sí, súper mil a g r a d e c i d a a la gente del espacio de género、eh, integral que está ahí, s i e m p r e Como abriendo sus puertas, n o abriendo también un poco el corazón、mm. a que puedan surgir estas experiencias. Y la pregunta del 2022 en cada una de las capacitaciones es: ¿es presencial? ¿es virtual? ¿Cómo va a ser la modalidad?、Eh, vamos a encontrarnos en vivo y en directo. Por suerte,、eh, tenemos la posibilidad de esta, ¿no? de, después de tanto tiempo, de. De buscar estrategias de que nos salgan y que no nos salgan también, ¿no?、Mm. Eh, ¿cómo, cómo generar estos encuentros. Vamos a aprovechar esto, esta gran oportunidad que tenemos y nos vamos a encontrar presencialmente ahí en, en el espacio de género. Bien, así que los seis encuentros van a ser eh, eh, exclusivamente ahí p r esenciales. ¿Van a ser presenciales? Sí,、eh, por ahí contar un poco cómo, cómo estamos haciendo la convocatoria.、Uh -huh. eh, la idea es que、eh, participen personas que forman parte de organizaciones o no, o que formaron o que están intentando conformar una organización y que、um, estén realizando estas tareas、eh, de comunicación dentro de sus organizaciones o que estén、eh, pensando cómo hacerlo.、Eh, y bueno, y lo que. Lo que sería ideal es que haya una continuidad en esta participación ¿no? durante estos seis encuentros presenciales. Que sabemos desde la vuelta a la presencialidad que, que cuesta, ¿no? cuesta mm. a veces sostener, porque como que se multiplicaron las actividades de repente.、Eh, pero bueno,、eh, queremos proponer esto: que, que va a ser un, un, un lugar y un momento para, darnos, para, para ponernos a pensar en cuestiones que quizás a veces las pensamos. Eh, entonces, esto es、eh, pedir eh, la continuidad en estos, en estos seis encuentros que van a ser presenciales. Y bueno, y que para, para poder inscribirse, lo que estamos haciendo es、eh, registrando estas inscripciones en un formulario、uh -huh. que, que está circulando ahí por las redes, por las redes del, del espacio de género, que también lo podemos facilitar ahí a, a la radio para que, para que circule. Perfecto.、Eh, Pero bueno, esa es más o menos la, el modo de convocatoria que, que estamos realizando.、Mm, buenísimo. Y para ahí, como para como ir cerrando, y te, te vamos agradeciendo, Laura,、eh, para aquellas personas que tienen alguna duda,、eh, que quieran pedir más información, ¿hay algún contacto que puedan、eh, tener? Sí, sí.、Eh, pueden escribir al mail que es lauragodoy.com. Ahí sí, cualquier inquietud que tengan con respecto a la cursada, los horarios.、Uh -huh. eh, también una invitación a, a las organizaciones que, que están haciendo ya comunicación、eh, hace rato para, para sumarse, ¿no? Por ahí para venir a contar sus experiencias como un intercambio,、eh, como una forma de mostrar o, o de lo que está sucediendo para las. e s c u a n d o un poquito de paso, sí, ¿no? es que、eh, muchas personas se suman en búsqueda sí, s en e b ú q u de a d herramientas n ¿no? herramientas o de para sus propias organizaciones.、Uh -huh. y, y algo por ahí para aclarar también es que、eh, más allá de、eh, pensar que este es un taller en donde personas expertas o especialistas van a hablar por ahí desde un saber más autorizado que otro, es、eh, pensar que hay como que. Todas las personas van a ser expertas en algo, ¿no? Desde,、uh -huh. su, desde su hacer cotidiano.、Eh, entonces, por ahí, no sé, incluso d e j o abierta la, la invitación a la SM Tincunaco para que s u m e su experiencia、eh, y cuente un poco cómo es hacer comunicación desde, desde lo radial.、Eh, así que sí, vamos a estar、eh, abiertas, abiertas ahí a, a quien quiera pasar a contar un poco. Es lo que hace desde la comunicación. Perfecto. A partir del de e próximo 21 de mayo, ¿verdad? ¿Nos puedes、desde、contar el, el horario? 20... Sí. sí, sí, desde el 21 de mayo, los sábados de 16 a 18. Para i n s c r i b i r s e no pusimos un, un plazo,、okay. un, una fecha límite, o sea que estamos ahí a la espera de, de esas inscripciones. Bueno, te agradecemos estos minutitos y a inscribirse al taller para pensar la comunicación. Gracias a ustedes por ayudar a difundir. Les mando un abrazo.